Esta semana destapa el sabor de Polar, la cerveza más pura y refrescante. Por su cuerpo, por su sabor, cerveza Polar.